Hoy tenemos un programa especial, ya que este próximo sábado 16 de diciembre... ...se celebra la edición número 21 del Festival Solidario Atorchurrock en Atarrabia. Por ello, hoy vamos a hacer un programa especial dedicado a ello... ...ya que vamos a poder disfrutar de los grupos participantes en esta edición... ...y darte a conocer los horarios de cada uno de los grupos... Así que hoy programa especial, programa dedicado al Atorchu rock Y vamos a comenzar pues con este programa de Euskal Música, este especial y lo vamos a hacer con la canción Crystal Colpatuac de Governors. Zeitendida zu. Baña sindisutentzun. Ilik dago. 40 minutuko muxua emandidan, cable salataria Impotentziari Irribarre bat irabasi dio suo. Kristal kolpatuak lagun banatuen sintoma zutas betetako laukidun poltsa bat eta 800 mendeku kilometro berrirore egiteko irrikitan ba! Después de escuchar la canción Crystal Colpatuac de Governors Comenzamos este programa especial Dedicado a la edición número 21 del Ator rock Una edición que se va a celebrar este sábado Día 16 de diciembre en Atarradia Vamos a repasar los grupos participantes Y comenzamos con el primero de ellos La formación Anita Parker Que abrirá el festival a partir de las 16.30 horas A partir de las 4 y media de la tarde Una formación que reside en Arrasate La banda la componen Anne Martínez Que estuvo en Zango Olach Andueza de Escalier keña y y John subiaga de goce esta banda Zuka el swing y la electrónica han editado su primer trabajo discográfico titulado Igualmente que ellos Anita Parker y del extraemos los temas orain etabtty y el tema Bicho A night the king alboni somebody Dos de los temas incluidos en el primer trabajo discográfico de Anita Parker Banda que abrirá este sábado el festival del Atorzu Rock Anita Parker, no somos con un cha que será el segundo grupo participante a las 17.25 horas a las 5.25 de la tarde, una banda que se formó en 2014 en Bilbo. Los componentes del grupo se conocieron en los triquipoteos y en la electrocharanga Egunero, y fueron juntándose poco a poco con el fin de pasarlo bien. Conforme fueron dándole forma al grupo, comenzaron a crear canciones. La primera aparición del grupo fue coincidiendo con el 8 de marzo del 2016, presentando la canción Arro. En este trabajo, homenajearon a las primeras mujeres que dieron el paso de su Al escenario, abriendo la puerta así A los conciertos que no pararían de llegar En noviembre del 2016 Presentaron el videoclip de la canción Alda Pangora, que ya cuenta con Más de 3 millones y medio de visitas En Youtube. De la mano vino el primer disco Ercetatic en julio, ya pusieron Patas arriba de la Kunza y ahora Llegan a Atarrabia con la misma intención Escuchamos los temas Sarako Apretan y el tema Alda Pangora Música banda que actuará a las 18.25 horas 6 y 25 de la tarde Willis drummonds es un grupo de rock formado en 2005 que proviene de Ipareus Calería se trata de una banda de gran experiencia que cuentan con componentes de Monarch y Skunk entre otros si hubiera que citar sus influencias podríamos decir que su sonido refleja los ecos lejanos del rock sucio y el punk de los 90 de garden o Fugasy Aunque esas comparaciones se quedan algo huecas al escuchar sus canciones Ya que se advierte un estilo particular y único Temas directos, rápidos, pesados, voz sesgada y vibrante Buena base rítmica, guitarras afiladas, buenas letras en euskera y sonido post-rock Son sus señas de identidad Willis Drummond es por méritos propios uno de los grupos vascos que más fuerte está pegando últimamente Sus trabajos Anthology en 2007, Willis Drummond en 2009, Instantag en 2011 Y el más reciente A a la B 2007 2012 y Tabula Rasa en 2016. Nos quedamos con este último trabajo, Tabula Rasa y escuchamos los temas Oridena y el tema Conta. on Que también se va a subir al escenario En este sábado En este festival solidario a Torture Rock Será a las 18.25 horas A las 6.25 Hora y 5 minutos más tarde a las, En 19.30 horas a las 7.30 Lo hará Xavi Sarriá Nacido en 1977 en Barcelona Pronto se trasladó a Valencia Allí creció Y fue allí donde comenzó una exitosa carrera musical Ese camino alcanzó las cotas más altas Con Aubrey Paz Convirtiéndose en uno de los grupos del país catalán. Xavi Sarriá también es un viejo conocido de ator to rock. El último concierto de Aubrey Pats en Euskalaría se produjo en la decimosexta edición del Festival Solidario. Sarriá tampoco faltó en la vigésima edición del pasado verano cuando junto a Miguel Guironés acompañó a Beta Garry en su concierto de despedida. Ahora llega con su trabajo en solitario publicado en septiembre del 2017. A las 20.30 8 y media de la tarde subirá al escenario Sociedad Alcohólica,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 A sus textos siempre se han mantenido en una línea core con la música Letras corrosivas y explícitas Repletas de compromiso social y denuncia directa han sido una de las principales características Viejos conocidos del escenario de la Torch Rock Vuelven para sumarse una vez más al mensaje solidario del festival Escuchamos dos de los temas incluidos dentro de su último trabajo Sistema Antisocial Los temas Alienado y el tema que da título al álbum Sistema Antisocial con este programa especial que estamos realizando este jueves, 14 de diciembre del 2017 con motivo al festival que se va a celebrar este sábado, el Atorch Rock en Atarrabia, no somos hasta las 22 horas, a las 10 de la noche ahí está la Glaucoma que se presenta en el Atorch Rock 21 con su tercer trabajo, Calima tal y como ellos explican, no es un habitual trabajo de estos tiempos, Calima lo ha producido bomberenea y es un disco seco y sucio al mismo tiempo en Calima se puede observar al habitual gada coma pero más maduro más directo los de tolosa forman un grupo en constante crecimiento y así lo demostraron en a torch rock 20 ofreciendo uno de los conciertos más memorables del festival ahora repiten este sábado en el aator rock 21 kalima es su tercer trabajo del te extraemos los temas piscan y el tema herencia <música> dan sal Right! <laughs> Zutnik, zugana datorren esputnik Ikusineska mutilak dan zanarimak zutik Ulertzez patutik ez tik Inportik, bizik ertutik Ipurtik muitzea gatoz basa mortutik Gran mm -hmm. salami plan dabaindik ez ditez ere esan baino beida Erekloua bonbon es eita zeon dogeatzen dan Ez da sartzen tenteligrati tonton zerrendan Dendetan saltzez tangiroa daugure festan Benetan, garitoz eta epeletan Bilbonedo ez peletan Dantzatze deudan salda gabiltza euskeraz berbetan Suelko berbenetan bezela eta bestela Lazerre derra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 Petikor regue, ocha bi tikre, bombero corre, machal de tan regue, picandetan regue, buscarerin regue, lo sarra. Auta Goxo-goxo txokonuntzitako pelota Goxo-goxo zukindantzatu nahi detsoka Ta ospatu tope biko tek topo biko pakto Pakuida u loko Hau ez da soka man Kontuz matxito igual Nastu nahiz garitoz guai Eman goie matxetek bai iri papito Hemen errotik mostetzuk ire matxismo mitok Ukurrukuk gasartua izta oiokinaue txito txikito Dantzaleku nik jo printzesak eta printzek Gansal kontuneztu gizoneztok agintzen nik Ikasirinau egundak hau boskun ibiltzen Irakasteko behar Benak zeuske hau, bat saun sistem Dantzan naiz berriz belaxe Nahi dezun bezelaxe Bastarretik batzuk beidat auzkeuta Zenik ezkak itzeatik ez, ez dien hasten diskrutatzen Ben gajarri dantzan denak guaintse eman Detetetet -de -de -de, ben gajarri dantzak detetetet -de -de -de, denak guaintse eman Hauda da dantzala naturala Datan salala Belzatan uh, uh, uh, naturala Uta uh, uh, uh, mango ikasalara historia de ayer, para que mañana no te acuerdes, no se deroga la ley del caudillo y el rey, es la soga, faltan escobas. vivimos en un pueblo con historias pendientes aquí si ladras te arrancan los dientes gloria palcobarde y cuneta pa'l valiente el tiempo calla y el gobierno miente la guerra es un negocio y el poder es su cliente el poder está detrás de marionetas presidentes se ejerce con brutalidad pero depende a veces con las armas y a veces con las ventes quien te garantiza la verdad en el presente si el pasado está enterrado en fosas de tu subconsciente consecuencia de la justicia ausente, victoria del fascismo, desmemoria de la gente. Y a veces el poder muestra su cara de verdad, sucede cuando al rico se le acaba la paciencia, primero mata al vino con la bala, después se carga al muerto cuando se le silencia. Hoy te roba la historia de ayer, para que mañana no te acuerdes, no se deroga la herencia de Franco y el rey. algún día te despiertas, faltan escobas, pa' todo lo que hay que barrer. La historia no es historias propaganda, es el cuento de un bando, el relato de los hechos del que manda, la voz que choca contra el nudo en la garganta, el cadáver que se tapa con la manta, sabana santa. Cambiaron a Quilucho por gaviota y encontraron a un idiota como socio necesario. Juego de patriotas, cambio de vocabulario, el derecho de un negocio que se hacía bajo palio No por ruptura y sigue quedando impune la puta dictadura con la rosa y su perfume. Se pinta en la fachada y se asume los cimientos. El show es el mayor traidor de todos los tiempos. Cambian las formas, no las directrices. Renuevan los actores, las actrices. Los mismos cazadores se comen a las perdices. Invencio Pus Dei. Desde el año 36 a la historia de ayer para que mañana no te acuerdes no cederú a la herencia de Franco y el rey Es la sombra del poder por si algún día te despiertas faltan escumas para todo lo que hay que barrer es mayor, entre el suceso y el relato, la historia se repite y se desplaza, Guernica se llama Damasco, Varsovia es Gaza, no te de amenaza, el fascismo no está muerto, solo se disfraza y recuerda que al imperio no le viene bien la paz, para mantener el orden la guerra es lo más eficaz. Si no hay un enemigo se lo inventa La democracia más violenta Y acuérdate de la prisión que todos tenemos delante Porque este mundo es un panóptico gigante Y nos hemos convertido en nuestro propio vigilante Alienados alienantes Hoy te ruba la historia de ayer Para que mañana no te acuerdes No se a la ley del caudillo y el rey Es la soga del poder, por si algún día te despiertas faltan escumas para todo lo que hay que barrer. La transición fue un engaño y el Estado español nació en el año 36, en el 78 solo se restauró lo que ya se impuso con la guerra, cambiarán las siglas, pasarán González, Aznar y Zapateros, pero las estructuras son las mismas. El mismo Estado fascista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 las irreverentes canciones y sacar de ello sus propias conclusiones para bien o para mal, aquí están gatillazo así se presentan en la biografía y así se presentarán en Atarrabia comandados como siempre por el incansable Evaristo, el poder del metal y nada que ver, dos de los temas del álbum, cómo convertirse en nada Nuestros intereses seguirán sembrando el odio con la excusa de exportar A las 0.30 horas, 12 y media de la noche, los Topilote Chirriaus, que surgen como continuación de la banda de Naparmex Impecables. La historia comienza con la salida amistosa a finales del 2009 de dos miembros de Impecables. El gran hueco que dejan tras su marcha deja claro que de ahora en adelante no va a ser la misma banda y los miembros restantes deciden cambiar de nombre en señal de respeto hacia los miembros salientes. En mayo de este 2017 presentaron su último trabajo entre Achunes y Culebras. Tras disfrutarlos En la Kunza, el Grupo Navarro vuelve al escenario de la Torture Rock Como siempre, con su mensaje más solidario y más cotidiano La Cucaracha y Contrólica B Dos de los temas del álbum entre achunes y culebras Roban y se van de viaje Y el pueblo se queda quieto Habrá que darles billete En una caja de muertos Roban y se van de viaje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 de escuchar a los topilotes chirriados que subirán al escenario a las 0.30 horas, 12 y media de la noche, nos vamos hasta la 1.45 ahí estarán de sacato una banda de llanera Asturias que nace en el 2003 con mucha ilusión la banda fue evolucionando y en 2004 graban su primera maqueta, agujero social que sirve como carta de presentación en 2005 graban su segunda maqueta gritando en silencio y es ya en 2007 cuando la banda graba su primer disco con el viento en la cara tras él han llegado miseria sangre y plomo inercia, buen viaje y la teoría del fuego, punk rock asturiano que se presenta por primera vez en Atorchu Rock. A las 2.50 horas estarán Sky Ketan, una de las características más significativas de esta banda formada en el año 2008 en Donosti, ha sido la energía que ha depositado en sus directos. Por ello, ha sido numerosa la cantidad de conciertos que han dado durante toda su trayectoria. En 2012 grabaron el primer LP que supondría el inicio de un proceso que dio pie a la búsqueda de De su identidad coin No obstante el fruto de la evolución Que llevó a cabo la banda No llegaría hasta finales del año 2014 Cuando graban su segundo álbum de estudio Orekariak A finales del año 2016 llegó su último trabajo De estudio bajo nombre Galera Han sabido ofrecer un soplo de aire fresco Dando un giro a su sonido E incorporando un gran componente electrónico Que revolucionará su estilo Pero sin perder la fuerza Que transmiten en directo Nos quedamos en su último trabajo del 2016 Galera Y Delta extraemos los temas Serua, Lurrera y el tema Herencia Vamos hasta las 4 menos 5 de la madrugada, donde estará la banda Rude Pride, una banda que se estrena en el Ator rock Se trata de una banda del sur de Madrid, donde comenzaron a juntarse en 2012. Los componentes con trayectorias en distintos ámbitos como el Rigi, Soul o Ska apuntan a referencias como Perkele, Argy Bargy o la formación Lyons Loud. Y acabamos con la última formación que se subirá al escenario del Ator rock este sábado, el Avigésimo Católico primera edición en Ataravia. Serán a las 5 menos 5 la banda Lasty Party Woman Power.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 Pues ahí está el repaso que hemos dado a los grupos eh, participantes de esta nueva edición del Ator rock este sábado día 16 de diciembre en la localidad de Atarrabia Villaba, edición número 21 vamos a recordar nuevamente los horarios de los grupos, a las 4 y media abrirá el festival Anita Parker a las 5 y 25 Uncha a las 6 y 25 Willis Drummonds a las 7 y media Xavi Sarria a las 8 y media Sociaza Alcohólica a las 10 de la noche Claucoma, a las 11 y cuarto Gatillazo, a las 12 y media a los Zopilote Pilotes Chirrihaus a la 1:45 de la madrugada de Sakato a las 3:10 Skakeitan a las 4:05 de la madrugada Rude Prides a las 5:05 Lasty Party Guam Pogua, esos son los grupos participantes y los horarios, hay que comentar que las puertas abrirán a las 4 de la tarde, la barra estará abierta desde las 4 de la tarde y hasta las 6 y media de la madrugada, la tienda desde las 4 de la tarde hasta las 2 de la madrugada y la cocina desde las 6 de la tarde hasta las 5 de la madrugada. Esos son los horarios del Festival Atorch Rock 21ª edición que se va a celebrar este sábado a partir de las 4 y media de la tarde en Atarrabia, Villaba. Programa especial que hemos realizado aquí en Euskal Música en Berriozar y Ratia en el 100.8 de la FM. Nosotros que concluimos aquí, recordar este sábado nos vemos todos en Atarrabia disfrutando con estos grupos y lo importante eh, disfrutando y apoyando ese evento solidario. Y recuerda que el próximo jueves volvemos a compartir contigo toda la música local, la música que se realiza en Euskal Herria en una nueva edición del programa Euskal Música. Asta entonces, saludos, agur. Itze itendidasu. Baina sin dizutenzun. Ilik dago. 40 minutuko muxua emandi dan d'un salataria. Impotentziari Irribarre bat irabasi diozu. Kristal lagun banatuen sintoma. Zutas betetako laukidun poltsa bat. Eta sortzireun mendeku kilometro berrirore egiteko irrikitan. Ba! Agotzurro da! Sar y ratia, en el 100.8 de FM.